Estamos escuchando Luciana Segodovia porque en unos días va a estar en la ciudad de Mar del Plata Continuando con las presentaciones de Serentipia, su primer álbum solista Le tenemos conectada telefónicamente Luciana, muy buen día, ¿cómo estás? Lourdes y Claudio, te saludamos Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Todo muy bien, gracias eh, por atendernos tan temprano en la vida de una rockstar ¿Qué onda? ¿Cómo te llevas con las <risa> notas temprano? Me llevo muy bien, me levanto todos los días a las 8 de la mañana hacer mi rutina de ejercicios y, y la verdad es que bien tempranito. Es raro que los músicos se levanten temprano, pero bueno, este a mí me funciona en la mañana. así Ten... que Teníamos miedo de que, como estás, teníamos mucho miedo de que no nos atiendan. Dijimos, bueno, por ahí, ¿viste? No, ellos trabajan no. de noche. Bueno, por ahí están durmiendo todavía. Pues no, ahí estás del otro lado. Acá estoy. es soy una rara excepción, yo sé que me consta que los músicos se levantan más tarde, pero bueno, yo, me, yo todas las mañanas a las 8 arriba, así que acá estoy, firme. Muchas gracias por el contacto, bueno, en este caso eh, continúan las presentaciones ¿no? de, de Serendipia, tu primer eh, álbum solista, ¿ya ha pasado un tiempo de lanzamiento o qué primer balance vas haciendo del de rodar este Serendipia? Bueno, estoy contenta, es la primera vez que voy a salir de Buenos Aires para presentar este disco... Eh, mi última fecha del año va a ser acá, ahí en Mar de Plata así que estoy contenta porque no pensé que iba a tocar tanto yo estoy de manera independiente eh, y, y, y armé unas fechas de presentación del disco eh, a principio de año cuando salió y después eh, a fin de año y, y fueron saliendo fechas en el medio me invitaron a hacer algunos algunas fechas donde bueno terminé tocando siete veces en el año me parece un montón, que estaba buenísimo, y, y, y a las canciones fueron muy bien recibidas, así que estoy contenta porque, a pesar de haber venido de, de la carrera de Circe, donde, donde bueno, era un estilo bastante definido, en eh, presentar un disco con, con un estilo un poco más abierto, donde, bueno, la canción que estábamos escuchando recién es un poco más tranquila, donde hay canciones con piano, donde hay un poco más de pop rock y no tanto rock pesado punk... en eh, me Me encanta que la gente aún así lo, lo reciba lo reciba tan bien, así que estoy ansiosa de, de pisar Mar de Plata, yo ya he ido millones de veces a tocar, pero esta es la primera vez que voy como solista. Vos recién mencionabas, eh, no, que bueno, antes tenías la experiencia de irse, seguramente hay gente que te conoce desde esa época. Sí. Me pregunto cómo es, ¿no? salir de una banda tan reconocida, digo, que ha compartido escenarios con bandas gigantes, digo, con un público ya bastante marcado y empezar a sí. encontrar el propio camino que represente lo que una quiere hacer, ¿no? lo que una quiere experimentar, la música que quiere traer y que quiere regalar. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bastante difícil, eh, yo ya eh, con Circe habíamos cumplido un ciclo, fueron 16 años de trayectoria donde como os decías tocamos con artistas internacionales eh, muy grandes como Metallica, Paramore, Evanescent, Duran Duran, Incubus, The Matheus Van, The Kills, eh, bueno y más. Eh, y, y nos llevó a hacer una gira por méxico, donde bueno eh, antes de la pandemia estuvimos girando un mes entero por méxico, tocamos en el vive latino que es el festival más grande de iberoamérica, a pesar de que con, en la carrera decí se estaba empezando a ir mucho mejor del de, de, de, de, de, de en el último tiempo hemos, habíamos crecido un montón eh, Creo que, que con Circe se había cumplido un ciclo y yo tenía muchísimas ganas de experimentar otras cosas de, de estar en, de, de reencontrarme con la música de empezar a, a conectarme de nuevo por tanto laburo tanto viste cuando hay tanta vorágine muchas veces este se vuelve un trabajo se vuelve un, un, una se pierde por ahí la sensación de, de por qué uno no yo, yo, yo me perdí en, en esa sensación de de no saber, eh, de no entender qué estaba haciendo de no conectarme con la música Estaba arriba en escenario lo, las últimas fechas con Circe Y yo ya no la estaba disfrutando Y necesitaba parar un poco y reconectarme Así que paré nueve meses, o sea, me fui del proyecto claro. eh, y, y me fue muy, más difícil de lo que yo pensaba Porque, bueno, me agarró como una depresión, ¿no? Acababa tan 16 años con un proyecto tan fuerte, donde, bueno, teníamos todo un estilo de vida armado a eso. Claro, es un eh, cambio me encontré, rotundo, digamos. Me claro, me encontré con que no tenía más sensations, no tenía más entrevistas, no tenía más shows, no tenía más giras, no tenía más fotos, no tenía más nada. Y fue fue duro, porque encima después vino la pandemia y y y había una incertidumbre en el mundo tan fuerte que, bueno, a mí justo se me juntó con esto y, y, y como que me deprimió un poco Y después empecé de a poco a respetar el proceso de duelo y, y y automáticamente después de en el medio del proceso de duelo empezaron a salir estas canciones solistas y en el piano y, y, y respeté todo el proceso fue como algo difícil de entender difícil de atravesar pero pero bueno este aceptando que cada cosa tiene su ritmo que que, que si yo no estaba contenta, no estaba feliz y si no estaba disfrutando lo último de Circe, entonces yo necesitaba abrirme camino y probar nuevas cosas. Así que fue como escuchar mucho el corazón y no a la conveniencia, porque a mí me convenía por ahí quedarme en un proyecto que ya venía funcionando. Yo empecé de cero ahora, entonces este, como me, no es que me convenía... este empezar de, de cero a esta edad, después de tanta trayectoria, por ahí con un proyecto, pero mi corazón habló mucho más fuerte y empecé a probar y empecé a, a componer y de repente se convirtió en un disco y de repente me invitaban a tocar y de repente este seguí componiendo más canciones, ahora resulta que tengo una fecha en Mar de Plata, entonces es como que hay que ir acompañando el proceso, hay que entender que todo tiene su tiempo, Su ciclo, su tiempo, su periodo y, y bueno con mucha paciencia esto se va acomodando y estoy este atravesando un, un momento de, de, de mucha intimidad con la música y entonces este eso es lo que yo estaba buscando por eso el disco se llama serendipia la palabra serendipia significa eso significa uh -huh. que que sea una circunstancia donde uno se encuentra con algo mientras estaba buscando otra cosa y se encuentra con algo que está mucho mejor de lo que estaba buscando. a mí me pasó eso. Fue como un proceso de, de, de redescubrirme como artista, de, de expandir un poco mis límites, de nutrirme un poco más. Yo pensaba mientras... Te escuchaba, Luciana, que también, digo, una trabaja de, eh, no sé, en este caso de, eh, digamos, eh, del arte, de cuestiones que sí. dependen mucho también de escucharse, de saber qué es lo que pasa, de lo que en realidad uno siente por dentro. Uno podría también trabajar, no sé, de administrador de empresas, por ejemplo, y ahí sí. podríamos decir otra cosa, podríamos quedarnos quizás en un lugar en el cual puede ser más o menos cómodo, pero cuando uno se dedica al arte, cuando uno tiene que poner el cuerpo, cuando uno habla... Habla de lo que le pasa, compone, digo, y transmite también un poco. Es muy difícil, es muy difícil tener que hacer algo que va en contra de lo que a una le está pasando en ese momento. Calculo que debe ser inorgánico también. Esto es re, es perfecto lo que acabas de decir, tal cual, porque es así. Uno, al trabajar con el corazón, con los sentimientos y las emociones, no va, no puedes ir en contra de eso. Si vos vas en contra de eso, el queda trunco todo lo que vos estás contando, es, no es realmente sincero, ¿no? Entonces, ah. eh, cuando uno decide sincerar, yo cuando decidí dedicarme a la música, de repente yo me veía en un momento con Circe que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto necesito reconectarme con, con, con mi alma, con la música, con mis emociones, y, y esta es la en este proyecto solista fue lo que me pasó, me reencontré ah. conmigo misma y con una artista mucho más madura, porque siento que esa es la madurez, donde vos decidís, Este, no trabajar para, el, para la conveniencia del, del proyecto, sino para lo que el corazón necesita. Entonces, eh, por eso estoy orgullosa de haber hecho este camino y de haber empezado una carrera solista a los a los 45 años, que no es sencillo, en un país donde la música ahora está li eh, liderando otro estilo musical, en, con, con, con artistas que tienen 20 años, con, ¿viste? Y bueno, este, voy no, no es que... No es que voy en contra de lo que está sucediendo, sino que, bueno, yo voy a aportar lo mío desde donde me toca. Y, y si es eh, si va alineado con, con el corazón y con la sinceridad de uno mismo, es lo único que necesito. Pensaba, Luciana, cuando eh, escuchaba eh, Serendipia, que eh, parece la búsqueda de, de sanar todo eso que vos fuiste viviendo. Uf. Digo, estás transitando sí. eso... También el, el nuevo lanzamiento este de Rapé también, lo, lo yo lo interpreté como, bueno, necesitabas encontrar algo que te acompañe a sanar todo eso que fuiste viviendo. Digo, ¿va, va en esa sintonía? Qué lindo que lo escucharon. Sí, sí, va en esa sintonía. Rapé es una canción que va a pertenecer al segundo disco, al igual que Fénix. Son dos canciones que ya salieron que que son como adelanto del segundo disco en donde también sigo con, bueno fénix obviamente habla de, de renacer y de, de seguir adelante a pesar de todo y, y rapé es una experiencia que yo tuve este en un retiro espiritual también encontrándome conmigo este en, el rapé es un estaba con polvo es como un, un ritual que se lleva es totalmente legal pero en, se lleva en, en en unos en, en retiros en una situación muy especial donde bueno es una búsqueda de conexión con uno mismo y con la naturaleza y volví de ese de, de ese retiro ese fin de semana en el tigre eh, muy conectada y escribí esa canción donde bueno quería contar y quería compartir eh, lo que a mí me estaba pasando la verdad es que sí si, si uno bueno no sé a mí me pasa esto ¿no? de que de que yo a, a, a de que estoy dando un mensaje mío y no de banda, de formato banda, donde tenía que representar por ahí la idea de todos, la sensación de todos acá, me pasa que me siento mucho más libre y hasta más intenso es el mensaje, mucho más profundo y, y obviamente más claro y más sincero. Entonces, eh, sí, va, por eso te digo que me encontré con una un artista mucho más... Madura en un montón de de, de decisiones y de situaciones y, y eso es lo que quiero transmitir con mis canciones ayer por ejemplo subí un video a mi instagram explicando el verdadero significado de una de las canciones que están en disco y la toqué con una guitarra acústica y claro la gente empezó a decirme a agradecerme de que estoy de que puedo compartir este mi sensación y, y abrirme, y dije, claro, esto es lo que yo quiero hacer. Yo me dedico a esto por esto, porque me conecto con la gente, porque la gente se se, se identifica con las letras, se identifica con las canciones, porque me escriben en el Instagram y, y me pongo a charlar con la gente sobre, sobre cuestiones que, que tienen, ayudo, yo doy clases de canto, ayudo muchísimo a... a a los alumnos a que se reencuentren con eso y me parece que ese es mi propósito y yo creo que, que el arte es es mi, mi cable a tierra, la verdad. Quienes estén en Instagram ahora les recomendamos que vayan a buscar la Luciana a Segovia, la pueden encontrar todo junto en Instagram, ahí vos vas subiendo imágenes, videos, un poco de tus canciones. Sí. Bueno. Sí, Insta Instagram es una de las herramientas donde eh utilizo para que la gente vea lo que voy haciendo día a día, voy voy subiendo ensayos, voy subiendo este la, la, las composiciones, en las historias obviamente es mucho más más efímero todo, porque bueno, se sube y se borra enseguida, pero la verdad es que eh, voy compartiendo un poco de, de, de toda mi vida, de todo lo que hago, como bueno, yo soy esta, uh -huh. Océano sea, Segovia es esto, eh, con esta música, con esta familia, con esta con esta sensibilidad, con esta con este disco, con esta y, y no puede fallar cuando uno se muestra tal cual es, no puede fallar. Así en que voy por esa. En este caso vos eh, contabas, ¿no? de viaje espacial, ahí en uno de estos reels eh, subías sí. como la, la, la versión, digamos, literal, pareciendo tanto de la interpretación de, de quien escucha, sino de de cuál fue tu motivación pensaba luciana en esto de que vos sos formadora de nuevas artistas si sí, eso te permitió justamente bajar un cambio eh, sumar sí. nuevos sonidos nuevas texturas más sintetizadores sobre todo en, en desorden pero también en otros temas digo eso también te facilitó este esta búsqueda nueva que, que te lleva a tu proyecto solista lo que me facilitó mucho el camino fue trabajar conocer mucha gente y trabajar con diferentes productores cada canción tiene tiene es un disco que tiene tres o cuatro productores distintos y ahora encima las nuevas canciones que saqué tienen otro productor diferente entonces eso me, me ayudó busqué productores que sabía que eran que eran, venían del sonido más moderno y no de la clásica banda de rock guitarra bajo batería y voz, entonces empecé fui a buscar a Dayana azar que es una de las de de las argentinas que está triunfando ahora afuera porque es multiinstrumentista y productora y están haciendo música para películas de hollywood ahora eh y y ella tiene una banda que con sonidos con sintetizadores y muy electrónico su su onda. Y la fui a buscar por eso, porque dije bueno vamos a salir del sonido tradicional y y vamos a empezar a meter más sintetizadores, eh al igual que también me metí de lleno con una canción solo con el piano, entonces también trabajé con josé Maradei, que es el un pianista que conozco que que bueno que, que que sacó lo mejor la dulzura que tiene ese piano y, y la y la composición musical que hicimos con con la canción cuídame. Eh, y con Irse, y después trabajé con con Luciano Villacé, que es el cantante de una banda que se llama Bigger, que me conoce, fuimos de gira a las dos bandas cuando yo estaba con Circe, me conoce la parte rockera, entonces también hicimos eh, dos canciones espectaculares como Casi Verídico y Serendipia, y después trabajé con Giovanna Díaz en la canción Mis Demonios, que son son todos productores diferentes que vieron algo distinto en mí y que pudimos trabajar esos distintos aspectos porque yo también estoy buscando y en y, y e investigando de qué cosas soy capaz de hacer, entonces este me pareció buenísimo eh tener distintos puntos de vista y hablar con distintas personas y trabajar con distintos productores y el disco tiene una una apertura, un abanico de estilos bastante interesante y no tan cerradita como con justo lo que yo estaba buscando hace un mes hablaste con los eh, compañeros eh, mi compañera de radiográfica, con quien compartimos red eh, farco el foro sí. argentino de radios comunitarias largo y tendido hablaste ahí te, te permitiste contar no sé desde el momento en que en méxico se te cerró la garganta bueno toda la angustia que termina wow. termina no sí. que vos te fueras pero ahí hablabas un poco no de, de estas nuevas de la nueva generación hace un rato lo dijiste no de veintipicoco uh -huh. hoy por hoy sí. ¿Cuáles serían tus, tus, tus influencias? Digo, más allá de tu búsqueda personal, digo ¿qué, qué música escuchas ¿Por, ¿Por dónde va, digamos, tu, tu día a día musical? Bueno, es muy loco porque estoy tratando de entender un poco esta nueva generación, que obviamente eh, no entiendo. Uh -huh. <ríe> que no, creo pasa? que tiene que ver con... Que creo que es generacional, yo no sé, pero, por ejemplo, yo he intentado escuchar a la Joaquí, o a, y no, viste, cuando me parece genial que haya música para todos los estilos, y, y por ahí vibro un poco más con Woz, o no sé, la fui a ver a Nicki Nicole y también, viste, es, un, es muy distinto, muy distinto toda la música y la nueva generación de músicos que están liderando hoy en día, y mmm, me cuesta bastante, eh, por eso creo que tiene que creo que tiene que ver con, con, con que esto que es generacional. Y me pasa que me cuesta en, encontrar artistas y estoy investigando. Entonces, por ejemplo, me, me gusta mucho el estilo... Eh, no sé, a veces me pongo en mi casa el Cardelino, que es un artista uruguayo que, que hace una, unas canciones preciosas. Eh, estoy eh, conociendo y descubriendo a El Zar, que también son... Son, son todos bandas que o, o artistas que ya no son, viste como antes que teníamos Los Fabulosos Cad la que eran bandas enormes, muy grandes, ya super consagradas. Bueno, ahora me encuentro que está lleno, pero lleno, lleno de artistas más chicos que tienen un nicho muy grande. Es muy loco porque hay hay mucha oferta y mucha música diferente. Así que estoy con eso y después escuché a Adele decir una vez, eh, todo el mundo está haciendo música para TikTok y, y yo voy a hacer música para la gente de mi generación. Entonces a, me pasó que me sentí identificada con eso, donde bueno, artistas que veníamos haciendo música este que no es trap, que no es eh, lo que se está escuchando ahora, y bueno, tenemos que seguir y, y hacer lo que sabemos hacer, porque siempre va a haber un público para eso. Sí, la Así música estoy ahí. La música es, creo yo, un poco generacional. Yo veía también lo que vos decís, Luciana, que para mí ahora hay más bandas, quizás de pibes más solistas, que comparten, sí. que entre ellos se van compartiendo, pero que ya no son las big band que estábamos acostumbradas. Y también calculo que debe ser parte de un ciclo musical en el que, eh, escuchándote a vos, también hay procesos, ¿no? Como que, bueno, en algún momento era de una forma y hoy quizás la música empieza a escucharse desde otro lugar o se empieza... Y a componer desde otro lugar también. A mí me pasó que yo estuve hablando con una de las personas que organiza, cuando fuimos a México, una de las organizadores del Vive Latino, y me decía, fíjate que esto fue hace seis años ya, sí. y me decía hace seis años sí. que no había más bandas para claro. cerrar el festival, que no tenían más head, headliners, que eran uh -huh. que se le dice a las bandas que cierran los festivales ya no existían bandas tan grandes como para que cierren los festivales. Entonces, por ahí suceden estas cosas extrañas de que cierra Green Day, que ya queda como antiguo, cierra, no sé, Red Hot Chili Peppers, que queda medio antiguo, ya yo, en el Vive Latino que nosotros tocamos cerraba Korn, que Korn también, ¿viste? Y que decía que ya no existían bandas headliners. Y que creo que estamos en el pleno furor de, de usar las mismas herramientas todos. Hoy cualquiera desde su celular puede subir canciones a spotify puede subir un video filmado con su celular a youtube y hoy tenemos todas las mismas herramientas desde rosalía hasta la vecina hasta hasta yo que, que estoy acá subiendo cosas entonces me parece que que que eso está teniendo sus consecuencias y por eso hay tanto tanto arte dando vuelta por ahí donde bueno hay que empezar a buscar un poco indagar y descubrir este porque hay de todo, ¿no? Hay cosas buenas, cosas no que que uno no se identifica tanto y bueno, ahí hay que Por eso me cuesta cuando me preguntan qué estás escuchando y estoy ahí estoy nadando en un mar lleno de artistas nuevos que todavía no encuentro algo que me llene por completo, ¿viste? Un poco en esa estamos varias. Luciana, ahora vamos a recordar, mañana, no, el viernes, perdón, yo, hoy estamos a miércoles, yo ya estoy adelantada. Viernes, 17 de noviembre a las 21 horas vas a estar en el Vorterix Club, ahí en Diagonal, Pueyrredón, 3338, es para quienes son de Mar del Plata, es Bolívar e Independencia, más o menos sí, sí. ahí en esa esquina. Mi pregunta es, si vos tenés algún tipo de ritual, cábala, algo que vos piensas, prepares o hagas cada vez que tenés un show? Bueno, no, cabalo, ¿no? Me pongo histérica, muy nerviosa, mi cara ah. se pone muy seria, la gente que trabaja conmigo ahora, que son todos toda gente que, que contrato y que vienen a acompañarme en el proyecto, me están empezando a conocer, me pongo muy nerviosa, me sigue doliendo la panza esas mariposas antes de salir, así que trato de tomármelo este me empecé a ya reír un poco más como para decir, bueno, para, ah, esto es lo que quiero hacer, Antes de salir digo, ¿por qué no me puse un kiosco? ¿Por qué? Y no, y la verdad es que cuando salgo al escenario me doy cuenta que sí, siempre reafirmo que eso es lo que yo necesito hacer, quiero hacer y y la verdad es que ritual ninguno, pero pero bueno, siempre me pasa y se repite esto de los nervios, así que Nada, esta vez me va a tocar una, una ciudad, la primera vez que salgo de Buenos Aires a mostrar Serendipia, Mar del Plata, así que estoy feliz de que de que puedan acompañarme, vénganse el show, va a ser el viernes a las 21 horas de la mano de Algenia Producciones, estamos haciendo este esta fecha, este esta visita eh, para que aquel que le gustaba Circe o aquel que le gusta la música que estoy haciendo ahora, venga y comparta conmigo este show bien rockero, con banda completa y con un, con unas ganas de, de, de reencontrarme con el público marplatense. Gracias, Luciana, por el contacto con De la Azotea, éxitos en esta presentación y en lo que queda ya de, de cierre de año. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un beso enorme. Tenga, cuantía, Luciana Segovia, pasaba acá por La Revolución de la Mañana, su proyecto solista. Ya no más eh, Luli de decirse, sino que es eh, Luciana Segovia, en ¿no? el sello propio, presentando por un lado Serendipia y también algunos cortes adelanto de lo que va a ser su segundo material solista.